Hay una camp en este momento frente a la Casa de Gobierno, imagino que está respecto sí. eh, de una comunidad de Mapuche cercana a Valle de Crick, eh, Han pedido su presencia. ¿Se va a acercar? ¿Cuál es la, la, digamos, el, lo que usted sabe respecto del reclamo? Que bueno, en principio, pues, puesto que estos reclamos siempre tienen su asidero y su expediente, en sí. lo que es la Defensoría del Pueblo, ya hemos hecho las gestiones pertinentes desde el organismo, eh, que esta a disposición que justamente esta reunión tiene que ver con que el ciudadano se acerque. Eh, ¿sí? Así que bueno, vamos a, a evaluar. Ya, ya hemos estado con, eh, con quienes se encuentran reclamando. Eh, no sé si fue en persona, pero sí los esperamos cruzando la calle que está el organismo. Bueno, perfecto, gracias. Gracias. Bueno.